Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Un grupo de estudiantes de la Escuela 4 presentó un proyecto en la Feria Nacional de Innovación Educativa en Tecnópolis. Sol López, docente domiciliaria, contó la experiencia que posibilitó mantener el vínculo entre Joaquín, un niño que utiliza el servicio, y sus compañeras la propuesta nuestra, que se llama Libros Rodados, eh, cruza, eh, interfiere en todos esos conocimientos desde lo literario. Entonces, tomando como eje, como punto de partida, la secuencia del la Camila, que es la seño de lengua de la Escuela 4, a la cual pertenece Joaquín, les proponemos a los chicos tomar un libro de los que llevamos en la Biblioteca Rodante y entrelazarlo con esa secuencia con la que trabaja la CENIO en el aula que es la misma secuencia que trabajamos con Joaquín de hecho en el domicilio en su casa bueno. una vez que Joaquín se hace de ese libro eh, en este caso el proyecto parte de una historia que se llama El jarrón mágico que relata un cuento de, es una adaptación de las mil y una noches encontramos la cenicienta que es lo más actual y Joaquín arma un, un diálogo ...entre algunos personajes... ...los va mezclando en, en el tiempo... ...esa propuesta es la que se lleva a la escuela 4... Eh, ...los chicos toman eso... ...hacen lo mismo y ahí empieza a surgir... ...lo que hoy tenemos acá en la feria. Acompañantes terapéuticos... ...reclaman un aumento salarial... ...cobran 61 pesos por hora... ...que con los descuentos y las cargas sociales... ...se resumen en mil pesos por mes... ...nuestro cronista de exteriores... ...habló con Anabela Stanganelli y Ariel Pirocio, ambos trabajan con usuarios de salud mental. Nosotros cumplimos funciones en diferentes ámbitos, que bueno, una de las cosas es que al reclamo se focalizó en lo que es acompañante en, en, de escuelas, pero cumplimos roles muchos más amplios que esto, o sea, ya como decías vos, en domicilios, en centros de rehabilitación, o sea, lo que nosotros buscamos, nuestra función es insertar a nuestro paciente o a nuestro acompañado, acá tenemos a un compañero, en, todos los ámbitos de su vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en su casa, en la calle, en donde sea. O sea, si nosotros no estamos, esa persona no puede hacer su vida normal, diríamos. Para que la gente se dé una idea, nosotros este mes vamos a facturar alrededor de 5.000 pesos por mes, que, a lo cual le vamos a descontar. En monotributo, ingresos brutos, y nos quedan 3.000 pesos o menos en el bolsillo porque tenés que gastar combustible. Miriam Gorban, licenciada en nutrición, brindará una charla abierta en el Consejo Deliberante llamada Hablemos de Soberanía Alimentaria. Con ella hablamos en Radiocracia y reivindicó la lucha por la ley de semillas y en contra de la producción a base de agrotóxicos. La mayor preocupación tendría que ser, ya que estamos en un momento de giros, es poder transformar estas hojas y transformarnos realmente en, en productores de, de alimentos sanos, seguros y soberanos. Realmente es como privatizar la vida. Acá la, nuestra ley, que incluso es antigua, que merece reforma y demás, habla del uso propio de la semilla. La, la, históricamente el agricultor, el productor, guarda la semilla de un año al otro. Es la, la, la, la bolsa blanca que le dicen y entonces eso significaría la ley de semillas que tendría que pagar regalías como pagar peaje por producir y por sembrar. Magalí Gigena compartió la columna del ATTP con toda la oferta teatral para el fin de semana. Mañana presentan Poesía Estás Ahí, un stand-up a cargo de Raúl Cristian Aguirre, dirigido por Rudy Chernikov. Este fin de semana tenemos la propuesta del sábado, eh, se llama Poesía Estás Ahí, es un, un, un, unipersonal, eh, se define como un stand-up, pero sentado, uh -huh. <ríe> eh, bueno, lo dirige Rudy Chernikov. y es una propuesta de, de tipo clase magistral, eh, con poesías, eh, entre las cuales se van a encontrar este, textos de Jorge Luis Borges, del, del propio intérprete que es Raúl eh, Aguirre, eh, de Alejandra Pizarnik, de Nicanor Parra, de Eduardo Galeano, de Juan Gelman, de Oliverio Girondo, de Julio Cortázar, entre otros. Mañana festejamos la muerte del patriarcado y del negocio de la comunicación, porque en Kermes la muerte nos sienta bien. La piba cósmica estará actuando en la fiesta y compartió la manija con la audiencia de Radiocracia. Muy manija, muy manija para el evento de mañana. Uh -huh. eh, contenta, porque cada vez nos llaman para más eventos a las pibas y eso, la verdad que... Te llena el alma, es como un paso enorme. A ver, eh, creo que yo me necesito invitar porque se siente en el ambiente que mañana en el Club Italiano vamos a estar, pero a full, a full, a full, a full, a partir de las 6 de la tarde, 7 y media, se destrona todo con las raperas en sí. Nos vamos a pudrir, literalmente la vamos a pudrir, pero para bien, ¿eh? Radio